メティリティータイムカシタイムティータイム Mientras corren los niños por la casa. Para las que no tienen suerte. Para las alegres. Para las pedéticas. Para las que tienen suerte. Para las educadoras. Para las mayores. Para todas las personas que nos escuchan. ¡Las, las somos todas! Muy c o n t e n t a cuando me das el beso de la semana. すいません。<Sí. S 2> Buenas tardes, empezamos un nuevo programa, como siempre, con las noticias de actualidad del pueblo y saludando aquí a nuestras compañeras de todas las semanas. Valle, ¿cómo estás? Sí. El otro día, el día 2, fue tu día, ¿no? El día de las personas mayores, y casi el mío. Sí, creo e me he tirado izquierda. n o p a r a b r a c r e que me he t e r a d o izquierda. Bueno,、mmm, María Luisa, ¿cómo estás? Sí. Muy bien, hola Loli, buenas tardes.、Eh, Toñi. Hola, buenas tardes. Loli y Cecilia. Hola, buenas tardes. Y una, nuestra invitada de hoy, que, a la que damos la bienvenida, Rosario Eble. Hola, Rosario. Hola, buenas tardes. De todo, gracias por venir a nuestro programa.、Ah, ya ves.、Encantado. ...que Te cuento que el programa empezamos con noticias así un poco de Écija de y después ya damos paso a toda entrevista. ¿Vale? Tú puedes hablar cuando quieras. De acuerdo. Si te dejan, porque estas mujeres hablan mucho, tú no tienes más que levantar la mano y, y a ver si hablamos hoy con orden, ¿eh? Si no, os vamos a llamar al orden. Pues, como siempre, han pasado unas cuantas cosas en nuestro pueblo. Bueno, hoy no voy a empezar yo a contar qué ha pasado. ¿Quién empieza? ¿Nadie? Bueno, hemos tenido un fin de semana animado, ¿no? Sí, sí. Eh, pudimos、um, estar en el museo, tal como estuvimos hablando con estas jornadas de arte e historia, y ahí pues disfrutamos. La verdad, que han estado muy bien, muy bien, con unas ponencias muy interesantes sobre el arte de nuestra ciudad para irlo conociendo más y ese patrimonio tan, tan bueno que tenemos. Debemos decir que en, el, en la ponencia que hizo sobre bordados. Del siglo XVIII, ...pues destacar que era un gremio de hombres, pero que en esa época, durante los siglos, ha sido siempre un, un gremio de hombres, lo de l bordados. Pero que en el siglo XVIII ...pues destacaron dos mujeres. Entonces, esa noticia pues me, me ha gustado y la vengo aquí a decir: que se, llaman María, se llamaron María Navarro y Bernarda Riero. Bueno, ahí、muy、queda interesante, ...sí, ¿no? ahí queda que d a q u en e el siglo XVIII tuvimos dos mujeres que destacaron. No, yo te quiero preguntar que sí i q u son、si、i de Ecija. ¿no? Sí, sí, exacto. Son de Ecija. Fueron de Ecija y, y así las nombró el ponente. Después podemos hablar del teatro por la noche, del sábado noche que tuvimos una intervención musical, un concierto muy, muy bien, con una calidad muy buena de blues. Y bueno, a pesar. De la poquita gente que estuvo allí, las personas que fuimos nos, la pasan, nos lo pasamos muy bien y disfrutamos, la verdad.、Uh -huh. Yo, por mi parte, digo esto. Bueno, también hubo un pleno esta semana, no sé si lo visteis, que se aprobó una operación económica. También se dijo que a ver si funcionaba la comisión de seguimiento del plan Fail Proteja.、Eh, Salvador habló de la estación de autobuses, una vieja reivindicación de las mujeres también, diciendo que porque hay tan malos servicios en la estación de autobuses que no hay información, no hay horarios, a veces la, la taquilla está cerrada, vamos, es un desastre. También se hizo otro ruego para reprobar la violencia a los jornaleros que en la última manifestación que hicieron les dieron, les pegaron, vamos, bastante. Aquí hubo compañeros que están señalados todavía, ¿no? Y esa, eso lo apoyó el PA. Lo, la, el ruego lo hizo Izquierda Unida y lo aprobó el PA. Bueno, entre otras cosas, ¿no? También se dijo que no se hacían últimamente marchas en bicicleta. ¿Os acordáis que el otro día hablamos de la marcha? Que hubo una marcha en bicicleta, pero esa la organizó la, la, hermandad. la hermandad de Santiago. Pero el Ayuntamiento, antes, para la Delegación de Medio Ambiente, hacía marchas en bicicleta y ya hace tiempo que no se hace. Bueno, también lo hacía junto con FEAMPA. ¿eh? FEAMPA cada año organizaba para conmemorar el Día el Medioambiente. del Medio Ambiente.、Mm -hmm. eh, durante muchos años lo organizó. Pero quizás sí que después pasó a, a lo de la Concejalía del Medio Ambiente, quizás. Pero vamos, que se han hecho durante muchos sí, años. Sí, sí, sí. Está muy bien, porque lo que dijimos de fomentar la bicicleta ¿no? en nuestro pueblo participaba mucha gente. Y hablando de otra cosa, que siempre se me olvida decirlo, también hay que decir cosas buenas. s r e c u e r d a s Loli, que habíamos protestado porque habían puesto un cartel de hermanamiento con Aranjuez y con Pabellón s u b o a s Sí. Y dijimos que Zija también estaba hermanada con el Sáhara y con Cuba, y no habían u puesto que estábamos hermanadas con el Sáhara y Cuba, y este verano ya, ya lo pusieron. Sí, hemos podido ver en los carteles. Y podemos leer las cuatro ciudades hermanadas. Está muy bien. Aunque este, esta semana también fue nuestro ...nuestro presidente de la Junta Marruecos y del Sáhara, no, digo, no dijo ni mu. Pero、bien. claro, iban por cuestiones económicas. n o También esta semana se presentó la Escuela Municipal de Fútbol, que está haciendo una labor estupenda desde el año 87. Para en la que participan niños y niñas, porque por lo visto cada vez hay más niñas, de 5 a 15 años. Y desde aquí, pues felicitar al director que lleva muchísimos años, Antonio Pedraza, que está haciendo una labor. A mí no me gusta el fútbol, pero reconozco que el deporte es bueno para todo el mundo, ¿no? Y... A mí el fútbol eh, eh, no me gusta mucho, me aburre más bien, pero echo de menos en, en los equipos de primera, de segunda. Es que no hay equipo de fútbol femenino. Al menos yo no, no, sé, no lo veo nunca por la tele, no sé si es t á n invisible. Sí que existen, porque、eh, compiten, pero no nos lo dicen. En la televisión pero, ejemplo, se limitan al Sevilla, fútbol masculino. En Sevilla. ¿Conoces tú algún equipo que juegue así a escala provincial? No, ¿Femenino? No lo sé, no los conozco. Yo tampoco. Pero es que la gente que está metida en el fútbol a lo mejor sí los, los conoce, lo que pasa es que en la tele solamente salen los grandes equipos, que son los que dan dinero, el resto. Bueno, pues aunque existan nunca ganan, porque si ganaran <risa> salía. n、bueno, pero... Se visibilizaban. No, verdad, lo que sí es verdad es muy... que el deporte femenino no, no sale. No s、no rentable, no, no、rentable, no sale en la tele. la mayoría. Ya hubo una protesta de、sí. la Comisión de Igualdad porque、uh -huh. no salían modelos de mujeres deportistas y、es、las que... hay y muy buenas. Bueno, de sí, hecho, pero... ahora a Copenhague han ido unas pocas、uh -huh. deportistas. Pero yo hablo、claro. de fútbol. En otras otra categorías. Sí, e n、sí, fútbol también hay. Sí que, sí, que hay, ya se va dando más visibilidad a las mujeres, pero en, en los equipos de fútbol. Lo que pasa ¿sí? es que también nosotras no nos gusta el fútbol, entonces no sabemos el entorno ese. La gente que le gusta el fútbol, pues sabe si hay o no hay mujeres, lo que. Una cosa, otra, a e n t i e n d e Bueno, de todas formas, la felicitación a este señor, Pedraza, porque si tiene chicas y chicos, a ver si sacamos algo para adelante. <risa> Bueno, y también esta semana, por eso le decía yo a Valle que se celebró el Día Internacional de las Personas Mayores. La、eh, en Andalucía hay 1.200.000 personas mayores de 65 años, pero es que en el 2050 va a haber el doble. Claro, ya entraremos nosotras. n o s o t o s somos más. Pero nosotros no vamos a ocultar el doble, Toña. Entonces, respecto. En Ecija, es curioso que la población es igualitaria entre hombres y mujeres hasta los 55 años. Y de los 55 años para arriba hay mil mujeres más que hombres. Que, O sea que hay muchas personas viudas, desgraciadamente. Es que los hombres se tienen que cuidar más. Jajaja. <risa> No, se cuidan poco, los hombres lo hombre de 60 años, el 90% o más, no, no tengo datos, pero ha sido fumador,、sí. y eso está ahí, y bebedor.、Mm. En los años 40, los años 50, se bebía y se fumaba, bueno, a rienda suelta. Solo los hombres ahora, como、Exacto. también y como eso, viven las mujeres, como es negativo, pues se está demostrando después que es negativo. Pues mira, dentro de la bebida que beben ahora es, es más mala que la que bebían antes, porque antes era el aguardiente y, y, y el vino, y,、no y no、el vino、nada. de ese peleón. Sí, miedo, y, pues, y hoy se beben whisky, beben hombre, que la bebida hoy y, y trabajaban de eso a b b a a a j n d eso. a sol y, y Porque el mío estaba, dejaba a los niños acotados y venía y estaban acotados y no lo s veía. Hombre, porque, pero hoy no. Hoy Hombre, se vele y no se trabaja. Y eso,、eh, trabajo y el trabajo también mata, ¿eh? l trabajo, el, trabajo. el que estaba guardando c o c i n o con nueve años y se murió trabajando. Bueno, eso m t que... a n s u e c o t a los médicos. Según el médico,、Esa、el va, sedentarismo、sí. da causa más,、eh, más, más daño y más muerte que la vida en el campo. Hombre, si te cuida s y no bebe, s pues será m e g o también, pero lo que tiene que entrar, beba o no beba, te entra. No, el arco.、Pues, hombre, el co las cosas como son, pero que como nos d i c e e l m é d i c o que el trabajo es salud, ¿no? Entonces vamos a tener que decir, c o o si ahí está, ¿no? Pues viva la tuberculosis. <risa> <risa> <risa> por eso hay morice, que m o n i r s e Agusto, agusto. Bueno, pues. A Fortuna. Hombre, yo hablo con、pues, el mío, que el mío trabaja mucho y con 52 años se rebado por una enfermedad. Ya. Y, y pues sabes que en Madrid para, ha habido, con motivo del día ese de los mayores,、um, uy, han hecho mil, mil mayores una marcha en apoyo de Madrid del 2016, una marcha de 7 kilómetros.、Madre、y todos los viejos.、Mm. Sí, sí. Así que Pero no te ¿no、vendo para、más. nada.、No、bueno,、sé. pero bueno, h、bueno, a mí u e hacerlo b i e n Así que tengo un achaque para ir a Brasil. ¡Ah, qué bien, Luis! ¿Puedes a c a ya el billete? Hombre, no ha servido para nada, no. Se ha visto ahí un trabajo muy importante. Sí. lo sé. No digo para nada porque el objetivo el hecho... que buscábamos no se ha conseguido. Pero se ha、Por、quedado supuesto, la seguro. n ¿Qué es el trabajo que se, y lo que se ha presentado? Bueno, también hay detractores. ¿eh? Por ejemplo,、sí. en, si tú te metes en internet, hay un movimiento importante. Contra las Olimpiadas en Madrid, porque decían que habían recortado mucho los gastos del deporte base,、uh -huh. y tanto p r e p a r a r Madrid para las Olimpiadas, y sin embargo,、eh, los deportes de barrio, de las asociaciones de vecinos, y eso que habían, re habían recortado muchísimo. Y además, según esta tarde estaban comentando, que. Eso era una cosa que no sé cómo Madrid se había presentado sabiendo que no iba a ganar, porque eso ya estaba predeterminado. porque Dice: el año en el 2016 gana 12, no es el 12, era un país europeo, ahora no le toca a un país europeo, ya por fuerza tenía que ser un país. O sea que por lo visto eso ya estaba amañado y estaba. Averiguar. Se veía venir、Dicen、que la candidatura que, no tenía futuro. Lo que pasa es que, por lo visto, no sé si ha sido una cabezonería de, del alcalde、bueno. y demás, no lo sé. Que、sí. habría que presentarse un grupo entre ella y Madrid, pues, o b t o v o Es verdad que tenía el 70% de las instalaciones que se necesitan para hacer unos Juegos Olímpicos, la verdad es que están hechos. Es que ella ya solicitó participar en el 2012. Bueno, pues yo me alegro que lo haya n d a d o en, en Río de Janeiro, porque nunca ha sido en Sudamérica. Y en Sudamérica hay un movimiento popular muy importante, y esto le va a dar un empuje muy grande a Brasil. Y yo me alegro mucho. Pues muy bien, felicitamos a los brasileños y brasileñas. Pero moverlo. Bueno, <risa> lo que yo decía antes, Valle, que. Como va a aumentar tanto la población mayor, pues、mmm, nos van a cuidar más, ¿sabes? Porque como vamos a votar, vamos a ser muchos los、sí, que nos vas a la paga más. Y el otro día encontré una cosa curiosa: una, una tienda que hay en Sevilla que se llama、mmm, Mis Abuelos, losabuelos.com, ah, mundoabuelo.com, se puede ver en internet. Y tienen una cantidad de artículos. Interesantes para hacer la vida de las personas mayores mucho más cómoda, como sillas, un teléfono móvil que solo tiene cinco teclas, ¿sabes? Te, no tienes que marcar el número, sino que le das un número a cada persona que tú conoces y solo, y solo te hacen falta cinco teclas. Hay、ah, también pinzas para coger cosas que están en alto, cosas que están en bajo, asientos para las bañeras. Está muy bien, si podéis mirarlo en internet. Bueno, pues vamos a ya a poner un poco de música y vamos a dejar hablar a Rosario. ¿no? Un recado de parte de la tele. Ya va siendo hora de que los pequeños nos vayamos a la cama. ¡Ale! e ¿Nos acordáis, supongo, de esto? Rosario, no. Yo me acuerdo un poquito, un poquito. Sí, <risa> porque no, no, es mucho no, más no, joven. Bueno, pues pusimos esta música porque, no sé, porque el tema、Muy、que bien, nos bien. trae hoy es la escuela de madres y padres, y supongo que en la escuela de madres y padres se, le, se hablará sobre la importancia de que descansen los niños y las niñas, ¿no? Decir que Rosario es la responsable del proyecto de escuela de padres y madres, que en principio, al principio también, es cierto que n o s o t r o s también protestamos porque solo ponía escuela de padres. Sí, sí, las primeras veces ponía solo escuela de padres. Y es un proyecto que lleva a cabo sombra y luz, ¿no? Sombra y luz, sí. ¿Desde qué sesión es esta? Ya, ya lleva muchos años. Ya lleva ¿no? bastantes años. Se empezó, no empezó como escuela de padres como tal, como escuela de padres y madres como tal el proyecto. Se empezaron con charlas en el ámbito familiar. Dentro, trabajábamos las drogas dentro del ámbito familiar ya en el año 94. Y poco a poco se fue modificando el proyecto hasta llegar a lo que es la escuela de padres y madres.、Eh, siendo proyecto municipal, lleva desde el año 2000 aproximadamente. Y desde el año 2000 pues llevamos desarrollando esta próxima jornada que es 2009-2010. ¿Vosotros trabajáis en colaboración con la AMPA de los centros?、Eh, porque debería ser la escuela de madres y padres, vosotros como asociación, y la asociación de padres y madres todas en conjunto. Actualmente no trabajamos conjuntamente con las con la AMPA de los, de los colegios. Nosotros gestionamos el proyecto, pero el proyecto, aunque originariamente fue nuestro, no es nuestro ya actualmente, es del ayuntamiento. Entonces, por el convenio que nosotros firmamos con el ayuntamiento, no,、eh, gestionamos el proyecto, pero no mantenemos al, bueno, no es que lo al margen, sino que no colaboramos con ellos, que siempre estaría abierta la colaboración, por supuesto. Pero sí es verdad, porque yo lo sé que las personas que van a la escuela de madres y padres. Están dentro están de muchas dentro de la, AMPA. Sí, s ¿no? la mayoría de las madres que asisten a. Porque os digo madres porque padre tengo uno nada más. La mayoría de las madres que asisten al, a la Escuela Municipal de Padres y Madres son pertenecientes a las AMPA. s Y normalmente tienen bastante movimiento dentro de las AMPA. ¿Y s los temas que tratáis, eso lo plantean los padres y madres, lo planteáis vosotros? En colaboración, u n o y o t r o tenemos、no、un, un remix, podríamos decir. ¿no? Nosotros dividimos la escuela de padres en tres niveles distintos: el primer nivel y el segundo nivel, que es el primer año que entra por primera vez la madre o el padre en contacto con nosotros. Los temas son cerrados, ya están establecidos desde primera hora. El segundo año también, y a partir del tercer año, es cuando los temas son abiertos, se deciden entre todos los temas más interesantes que se van a tratar, y a partir de ahí, pues, se van buscando también colaboraciones para que den ponencias y charlas. Normalmente son charlas de una hora y media aproximadamente, y se van buscando los temas que más interés tengan para las madres ese año. Hay algunos que se repiten porque es de mucho interés o porque les ha gustado mucho, y hay otros que no, que ya se van renovando y se van buscando temas nuevos. Y eso no puede ser un peligro que lleve a los padres y madres a aburrirse, porque si ellas van buscando algo que les interesa, y ahora les habláis del desarrollo y evolución de los niños el primer año, Mira, hasta que yo llegue a alguien que me interese, tengo que pasar dos años aquí escuchando. Puede ser un peligro, pero a la vez nos da a nosotros las bases para trabajar con ellas, porque sí que es verdad que a lo mejor el desarrollo evolutivo puede ser un poquito aburrido, que lo tratamos, damos、puede、dos sesiones,、ser. pero también necesitamos tener una base y afianzarnos que esas madres todas reciben más. No es que sea una educación, no digamos que es como una escuela, que hay que dar exactamente todos lo mismo. Pero sí tienen unas nociones básicas y que más o menos compartamos misma, la misma filosofía. Entonces, pues, no puedo trabajar a lo mejor normas y límites o cómo se debe establecer un castigo si cada madre lo hace de una forma distinta o si cada madre lo trabaja distinto. Entonces, eso no es que pongamos todas al mismo nivel, pero sí es más que nada compartir una misma filosofía de, de educación, exactamente. Entonces, e s、pues, p u puede haber madres que se aburran y abandonen, que nos puede pasar y pasará todos los años, por supuesto. Pero por la experiencia que tenemos de todos los años, es muchísima más gente la que se queda. Abandonos tenemos muy poquitos, a lo mejor un 5% del total. Estamos hablando de 80 a 80 y tantas personas al, al año. Pues si abandonan a lo mejor aproximadamente 6, 7, 10 como mucho, pues para nosotros en realidad es un triunfo. Hasta ahora lo、no、hemos considerado así. Rosario, yo te quería preguntar: ¿qué padres o madres son los que suelen ir? ¿Los que tienen los niños pequeñitos? ¿En guardería o los que ya los tienen、eh, en primaria? Hay un poco de todo, pero mayoritariamente son madres con hijos pequeños, entre cuatro y seis, siete años. Tenemos madres también que tienen hijos adolescentes, que tienen. Tenía d r el caso de una madre que tenía, por ejemplo, una niña de 24 años también, que le gustaba el tema y también se metió a la escuela de padres, o madres que están por tener los hijos también, si nos da el caso, que no tienen todavía hijos, pero los van a tener, que están、eh. embarazadas. Eh, es que ahí se debería de hacer una labor más ampliada a la escuela de padres a eso. A padres que están pensando en tener hijos, e s t á n embarazadas. Sí, sí, sí, está abierta para el público. Que, me refiero si una persona tiene en perspectiva en un futuro tener un hijo,、eh, no habría ningún problema porque asistieran a la escuela de padres. Porque, no, por eso no vamos a cerrar las puertas.、Eh, porque ocurre que muchas madres hemos dicho, y muchos padres lo dirán también, yo lo digo como mujer, hacer madre nunca no, no se aprende. Es verdad que te encuentras cuando eres primeriza con un niño allí y empiezas a ir a la guardería y tienes problemillas tú también, no solamente el niño. Y entonces, pues, eso por eso te preguntaba. Que... Sí, sí, no había ningún problema. Exactamente. Sí, dice. Decía un profesor que vino un día a mi colegio que cuando compramos una lavadora nos dan el manual de instrucciones. Cuando tenemos niños no, no... no nos dan nada. <risa> no nos dan nada. <risa> ya el cheque bebé, como mucho. p <risa> u c a r a los hijos es una educación continua, porque hay madres que ya tienen su segundo hijo y también tendrás así madres que ya han sido madres antes, pero que. Con uno, con dos o que、claro. tienen ya varios hijos más crecidos, a lo mejor más crecido me refiero con cierta edad, a lo mejor con c i n c o o seis años más pequeños y el mayor con q u i n 15 o dieciséis、sí. Que sí. se da. mientras Lo que tienen en común t o d a s es que tienen inquietudes y que tienen interés por aprender, por mejorar, porque por fortuna y por desgracia, por las dos. Casi siempre van más madres que las madres que menos falta le hacen, que están muy implicadas en la educación de sus hijos, que, que buscan mucha información, que se involucran muchísimo y que les viene muy bien porque les sirve de apoyo. Pero quien más lo necesita, que a lo mejor necesita más nociones básicas, que necesita más contacto con más madres para intercambiar experiencias, son las que más escasean. Llegan algunas, pero. Esa sería una de las primeras labores que habría que llevar a cabo. e n la educación, que el padre tiene que participar. Eso es lo primero. O sea, asistir a la escuela al padre sería la primera norma que debería tener la escuela. Eso debería ser lo primero. <risa> y las abuelas pueden ir también. Hasta <risa> ahora no se nos va a dar caso, pero bueno, sería cuestión de plantearlo. b u e n o muchas abuelas ahora llevan también、educadora, la educación. Exacto, son, son unas buenas educadoras y también el tiempo ha cambiado en relación a.、Mm. A cuando fueron madres, ¿no? Entonces también sigue siendo una inquietud que supongo que alguna mujer que está en esas circunstancias incluso se lo l l e g a r a a plantear también. Pues podría ser una posibilidad, sí. Pero tú te refieres, Loli, a la madre, a la abuela que hace de madre o a la abuela que ejerce de abuela? Porque yo pienso que no es el papel de la abuela que hace de madre a la abuela que hace de abuela. Bueno, la cuestión es que la abuela está、Así. educando a su nieta. Entonces, Pero nunca con la responsabilidad de ese madre. Dependerá,、vale. dependerá de muchas horas, muchas veces. ¿no? Es、bueno. que se está dando mucho el caso de, por el tema de. Por、claro, eh, el trabajo. Por el trabajo, claro.、Eh, están los dos, el padre y la madre trabajando y la abuela lo lleva al colegio, lo recoge, le da de comer, se c a r g a los deberes. cuando el padre o la madre lo recoge son a lo mejor las 8 de la tarde. Entonces resulta que quien está haciendo la labor educativa ahí es la abuela o el abuelo.、Mm -hmm. Entonces, ¿Y pues, ¿Por qué crees tú, Rosario, que solo hay un hombre en la escuela de madres y padres y solo van mujeres? A veces pienso que por miedo por parte de ellos, porque ha habido algunos intentos de varios hombres que han ido, han ido dos, tres sesiones y terminan sin ir. Y no sé si les da miedo ver tantas mujeres juntas que intercambian tantas experiencias allí, todas. Por miedo, quizás por vergüenza, como que no creen que sea su papel también, en parte. no, Todavía no. Esto es un poco más una percepción personal mía, ¿no?、Eh, cada mes se involucran más en la educación de los hijos, pero no lo ven todavía un una tarea suya. Como que es el papel de la mujer todavía, que es rol establecido, y que ellos llevan dinero a casa y aportan dinero para la casa. El papel de la mujer, que es un poco una visión un poco machista, pero desde mi punto de vista todavía está. Intentamos luchar contra él, pero sí que. Sí, que hay. Y los poqui el poquito, el único que se ha atrevido,、pues、la verdad es que lo tenemos como un valiente en el grupo. <risa> un héroe. Bueno,、sí. bueno, pues yo, aunque eso a lo mejor tendrías tú que decirlo, pero lo、no、voy a decir yo, animo a todos los hombres que vayan a su p u e b l s mujeres, por muchas que seamos, no nos comemos a nadie ni nada. Y, yo animo a todos los hombres, que que vaya, por supuesto. Sí, sí, sí. Que no, nosotros, aunque seamos muchas, no nos comemos a nadie. <risa> me gustaría, me gustaría mucho que. Este año asistieran más hombres, la verdad. Porque、sí. también aportan su punto de vista, que también es importante. Como、pues、ven s la educación. Hay que, que tener、hijos. en cuenta que ahora ya hay muchos padres que están divorciados、sí. y que tienen. Hay cierto tiempo que tienen a los hijos y se preocupan、sí. por los hijos y van a hablar con el maestro o la maestra.、Sí. Y, y la crisis también está haciendo sus estragos, ¿eh? porque、uh. el año pasado se me dio el caso de que tenía dos padres porque estaban desempleados y no sabían en qué emplear su tiempo y venían、uh. a la escuela de padres. Pasa、uh. que a mitad de curso lo tuvieron que dejar. Pero la crisis también está a favor de la escuela municipal de padres y madres en ese aspecto. Un punto a favor. Sí, yo te quería preguntar también: ¿el horario que, que tenéis lo habéis consultado con las AMPA de los colegios para favorecer a los padres? Porque por, ¿Por eso, por el horario de trabajo? El horario que tenemos viene un poco establecido por la, los años anteriores, la experiencia de los años anteriores y la disponibilidad de los centros. Tenemos que colaborar con los centros educativos y es en este caso con el director y los, el consejo escolar que los tienen que autorizar para usar las aulas. Entonces, pues, viene un poco condicionado por la disponibilidad de esas aulas. No damos nunca escuela de padres ni los lunes ni los viernes, porque los lunes no suele ni nadie porque se está preparando la semana y los viernes no suele ni nadie porque es el final de la semana. Entonces, nos quedan los martes, los miércoles y los, y los jueves. Y a partir de, ese, de esos tres días ya no s tenemos que amoldar al horario que nos d a el centro. Por actividades extraescolares y además que cada vez se fomentan mucho más las actividades extraescolares, entonces cada vez estamos más limitadas. Aparte, tenemos un grupo por la mañana que lo tenemos n o、no, se d e un aula, bueno, un aula, un, un espacio servicios sociales y también tenemos una sesión por la mañana para las madres que quieran y los padres que quieran acudir bueno, por la mañana. Eso también a veces os puede beneficiar, ¿no? Porque si hay padres que llevan a los niños a actividades extraescolares mientras que ellos están haciendo, realizando esta actividad. Nos puede beneficiar. Nosotros,、sí. De todas formas, nosotros desde que el, el, el, este programa es municipal, hemos, una de las ventajas de nuestro proyecto, que creemos que por eso fun, sigue funcionando, es que tenemos guardería. Entonces, siempre que nosotros tengamos un grupo por la tarde, va a haber dos monitoras cuidando de los niños que vayan, de, la, de los hijos o la hija de las padres las madres que vayan. Entonces, p、pues, u eso e s también es un punto de nuestro favor porque están con la tranquilidad de que están en el a u l a d e al lado para cualquier cosa. Y que están con dos personas que e s t á normalmente ...que n es un técnico en educación、sí. infantil y, y un diplomado. Siempre ponemos en educación、no. para poder programar las actividades, porque no simplemente dejarlos allí y que estén una hora y media. Siempre、sí. hacemos actividades que estén relacionadas con la escuela de padres. ¿Y que, eso es gratis? Eso、aguantaría. es gratuito. Rosario, si hay alguna madre o algún padre que nos está escuchando ahora mismo y desea contactar con vosotros, el curso ha empezado ya, está a tiempo, siempre se está a tiempo. El, la, prescri bueno, eh, la prescripción está abierta ahora mismo.、Eh, vamos a empezar mañana a repartir los dísticos por todos los centros,、mmm, a excepción de los institutos. El motivo p o r que nos da muchísimo más resultados repartir en los centros de educación infantil y en los, en los centros de educación primaria que en los institutos. Porque normalmente los niños que están en el instituto tienen hermanos menores que están en los centros, y si no ya tienen conocimiento, si ya el niño está en el instituto, la madre ha tenido durante años conocimiento de la escuela de padres y ya no ha venido, creemos que, que podría darse el caso de que venga. Pero aún así, si no hay inscripción, también se pueden acercar a la asociación Sombre Luz, o llamando por teléfono también, que ya lo digo por teléfono, que es el 95-590-2304, o acercándose simplemente a la asociación y preguntando por mí y por Rosario, pues. Le c o m u n i c o a todos los grupos y ya directamente lo apuntamos. Empezaríamos el día 20 de este mes, si、sí, es el día 20 de octubre, pero siempre dejamos unos días, unas semanitas más de margen. Que si llevamos dos semanas funcionando, no hay problema ninguno por incorporarse más tarde. Que no hay problema. Que si nos a r r e p e n t i m o s después y nos queremos apuntar, podemos.、Pues, Repite el teléfono si no te importa. 95 590 2304.、Eh, um... Vosotros los dirigís principalmente, por lo que yo estoy escuchando, a los centros de primaria, a los niños de primaria. Y de infantil. Y de infantil, sí. Pero a los, no queda ahí un vacío、eh, a los que están, a los alumnos y a las alumnas del instituto. Porque hay temas que estamos、sí. viendo que son muy ¿Y delicados.、Tema? Y hay que a las madres enseñarles que hablen la forma de hablar con las hijas. Que estén alerta también. Eh, comentaba antes que por experiencia、eh, lo hemos repartido otros años, pero ya os comentaba por experiencia, esos niños han pasado durante todos estos años atrás que llevamos e s t a funcionando por la, por la escuela de primaria, donde se han repartido todos los años los dísticos de la escuela de padres. Y normalmente, no todos, porque hay hijos únicos, por supuesto, tienen hermanos menores que reciben la información. Entonces, si después de seis años por primaria, más el tiempo que han estado en infantil, esa madre que ha recibido todos los años en el dístico. no lo tiene lo Que podría darse el caso de que cuando el niño es adolescente, a ellos les surgen las inquietudes, por supuesto, pero nos e nos dan muy poquitos casos. Entonces, pues, minimizamos los recursos y nos dirigimos a los centros de primaria. Sí, es lo que hablábamos aquí el otro día: que lo, los problemas de los adolescentes se gestan en en, en, la, en, en la niñez en n la niñez, en infantil. ñ e z Y entonces, pues, hay, hay que ir previniéndolos, ¿no? Preveyéndolos.、Sí, i Ya, pero tampoco se puede abandonar ese terreno. No, no nosotros n o no lo damos por abandonado, pero es por experiencia y porque el proyecto en sí es muy pequeñito. Tenemos que priorizar muchas veces, porque sí que es municipal y que es un convenio, pero no es para tirar cohetes, <risa> por decirlo de alguna manera. Y tenemos que minimizar, o no, minimizar, maximizar, no sé cómo explicarlo bien, pero seleccionamos y vemos, vamos directamente a lo que sabemos que funciona e intentamos. Por supuesto que esas madres, y hemos un dístico, no repartimos, pero ponemos muchos carteles también, que carteles no dejamos de poner. Pero no hacemos el esfuerzo de los dísticos, que es un esfuerzo, un recurso humano y de material importante, y que no nos está dando resultado por años anteriores. ¿Ya y sabéis los,、eh, los lugares o s l donde vais a impartir este año o no? Sí, ya lo sabemos.、Eh, vamos a estar los martes en Servicios Sociales, por las mañanas, de nueve y media a once... Ese mismo día, el martes, vamos a estar por la tarde en el colegio Pedro García de cinco y media a siete. Los miércoles vamos a estar en el colegio Blas Infante de c u a t r o a cinco y media. Y los jueves vamos a estar en el colegio Miguel de Cervantes, o el PUA, como mejor se conoce, de Cinco a, de cinco y media a s i Esos t e e serían los, los horarios de los primeros niveles, que sería la primera inscripción, porque ya a partir del segundo nivel y el tercero nos ponemos nosotros directamente en contacto con ellas. Y les decimos el horario y dónde se van a impartir. ¿Cuáles son los temas, así a, a voto pronto, q u é más tratamos? Que manejamos. ¿no? El primer nivel está mucho más centrado en lo que es la educación del niño, en el desarrollo del niño. Dábamos desarrollo evolutivo, como comentaba. Damos familia y comunicación,、eh, normas y límites, cómo establecer los castigos y los premios en los niños,、eh, autoestima, bueno, autoestima ya es de segundo nivel, a ver si me acuerdo más de lo del primero. Damos para el final de, la sesión, de las últimas sesiones información básica sobre drogas,、eh, damos salud, sobre todo centrado en lo que es la alimentación y, y en los buenos hábitos alimenticios, en el buen hábito a la hora de dormir, de prevención de enfermedades. Alimenticias, como podía ser anorexia, bulimia, etcétera.、Eh, ocio y tiempo libre, cómo manejar el tiempo del ocio y tiempo libre con los hijos,、eh, etcétera. Muy centrado en lo que es la educación, el desarrollo del niño. El segundo nivel toca algo de niños, pero sobre todo se centra también en el desarrollo personal de las madres. Hablo de las madres por lo c o m e n t a b a m madres y padres. Porque también sabemos por experiencia que si las madres o los padres tampoco se sienten bien consigo mismos y no tienen un desarrollo personal positivo, no pueden proyectar una buena educación hacia sus hijos o su hija. Entonces, e s、pues, p u también es bueno fomentar ese desarrollo personal de las madres. Entonces, trabajamos autoestima, tanto para hijos e hijas como para las madres o los padres. Trabajamos sexualidad, también ambientada en los dos sentidos. Trabajamos el tema de las relaciones, la comunicación, pero más en relaciones de cómo establecer buenas relaciones comunicativas con el resto.、Eh, ya hablamos ya de temas de asertividad, de empatía, etc. é t e r a Y ya más centrado en el niño, pues vemos trastornos infantiles,、eh, los niños y sus circunstancias, que es un poco el niño cómo se relaciona en sociedad, según la, las características de la sociedad de su característica en la familia, el lugar que ocupa en la familia y el entorno. Un poquito, así, etcétera. Mucho, mucho, muchos, muchos temas, ¿Sí? temas, sí, la verdad. Es que muy, sí. Y todos muy interesantes. ¿Queréis.? <coughs> ahora mismo me q u e d a en blanco, le iba a preguntar a l g o i s una d i d a Sí, yo te iba a preguntar sí, que si tenéis alguna estadística de que la madre que empieza en el nivel primero, el, que sigue y termina. Eh, y si tenéis alguna, algún dato de que cuando esa mujer, si tiene avanzado el conocimiento y ella misma reconoce que ha mejorado la educación de sus hijos a través del conocimiento que ella ha adquirido ahí, de acuerdo. Pues, pues tenemos madres que empezaron con n o s o t r a s hace 5 y 6 años que están en el tercer nivel, que para nosotros es un aspecto positivo. No son las que más, pero podemos contar que de un grupo de tercer nivel que actualmente está alrededor, este año aumenta bastante porque en segundo nivel tenemos. Hicimos una castación importante de madres ese año.、Eh, estamos hablando de alrededor de unas 25 madres que puede haber en el tercer nivel. Tenemos c i n c o o seis que llevan a lo mejor seis años repitiendo con nosotras. Entonces, pues, nos da ánimos para seguir con el proyecto porque significa que algo está bien, por lo menos. Y de continuidad, casi muchas madres continúan con la escuela de padres. Tercer, que terminen casi el 90%, me atrevería a decir, n e n o tengo. Seguro, pues, la estadística, pero、pues, entre el 80 y el 90% casi todas, porque van repitiendo los niveles. Del año pasado, por ejemplo, teníamos del primer nivel unas 20 madres, y este año del segundo nivel cuento ya con unas 15 aproximadamente y no he contactado con todas. Entonces, pues quiere decir que casi el 100% de las madres pasan. De segundo nivel que pasan al tercero, pasan casi todas, me atrevería a decir, me, tengo, no tengo seguro las de por la mañana, porque ya pasan al horario de tarde. Entonces, son las que tengo que ver ahora si entran b n pero estamos hablando de 8 madres y que subirían 20 y tantas madres al tercer nivel. Entonces, casi el 80-90% me atrevería a decir que siguen con la escuela de padre s y en tercer nivel, pues hay madres que llevan ya 2 años repitiendo, 3, 4,、mm -hmm. incluso 6 años. Que, lo que más. La mayoría lo que les pasa es que por algún proyecto personal, por circunstancias personales, a lo mejor entras que es de un año y ya te desvinculas y ya cuesta trabajo. Y con respecto a las expectativas, ¿no? un poco, y a s í cumplimos las expectativas nuestras, que sería educar a las madres, ¿no? eh, la verdad es que es bastante satisfactorio en ese sentido, porque ellas mismas en las propias sesiones、eh, cuentan cosas que hemos dicho, que han aplicado y que les han servido, o entre ellas cuentan. Aparte, ya no, es solo un, no tenemos una metodología, podríamos decir, de yo llego a la sesión, ¿no? que yo la doy. Eh, pongo el PowerPoint y suelto el rollo de la tarde y ellas no hablan. Al contrario, las tengo que mandar a calle muchas veces porque no terminamos la sesión. Hay muchísimo intercambio de experiencias, de yo he probado esto, pues lo que tú me dijiste, Rosario, la otra vez, pues a mí me está funcionando. Yo estoy... Y día a día vas comprobando que sí que aprenden bastante, que aplican muchísimas cosas y que además entre ellas se apoyan y hacen intercambio de experiencias, que es lo más, para mí, es de lo más bonito ¿no? del proyecto también. Claro. Hay un a cosa, un tema que no, no has dicho, sí, pero supongo que también hablaréis de él, que es el tema de la coeducación. También, ¿no? Sí, sí, sí, lo tratamos. Y también、eh, nosotros, ya de forma、mm, transversal, la trabajamos. Yo me muero mucho porque es un tema que me parece súper importante, porque la coeducación es súper importante. Y aparte, en tercer nivel, quiero meter un tema específico de coeducación, porque este año. Quizá hay algunos cambios, estamos todavía modificando en el tercer nivel. Queremos poner algunos temas aparte de las charlas abiertas. Porque vemos que hay temas que son muy importantes y que se escapan. Entonces, p、pues, uno e s u de ellos es el tema de la c o e d u c a c i ó n Sobre todo como prevención a la violencia sí, de género, ¿no?、Sí. Porque es un problema muy gordo. Por cierto, que os habéis enterado hoy: dos, dos, dos mujeres que han fallecido y después se suicidaron los, los asesinos, s n o Dice:、eh, hay una regla que es de la multiplicación que dice que el orden de los factores no altera el producto. Aquí lo se podía alterar y matarse primero e Que la otra, el fin de semana. El fin de semana,、ah, sí. Sí, sí, sí. sí. Bueno, ¿y quién imparte los cursos, tú, sola o más gente? No, los imparto yo y también colaboramos con el SEMI. Con el, ay, con el, sí, con el SEMI. También colaboramos que me apoyen en algunos temas específicos y, sobre todo, con el Ciudades. m a i t a que está en el Ciudades, este año lleva conmigo dos grupos también. Entonces, pues colabora con nosotros bastante. No, ...el s e m u c i m o ¿El SEMI qué es?、Perdón. El SEMI es el Centro Municipal de Tratamiento. Entonces, pues el tema de, de, de drogas, pues mucho, muchas veces me colaboran ellas conmigo y lo dan, lo dan ellas. ¿Y el nivel social de las madres? ¿Dónde? Hay un poquito de todo. Pero mayoritariamente, podríamos decir, son mujeres que son a m á s de casa, que no trabajan fuera de casa y con un nivel de estudio medio, de prima, con la EGB normalmente, muy poca gente no tiene ningún estudio, o no, solamente tiene el certificado, podríamos decir mejor, y con estudios primarios, más o menos. Pero se nos da también el caso de con mucho más estudio. s también... Las últimas personas que n o están llegando, las últimas madres, Más jóvenes y están teniendo más, más estudios. FP, bachiller y también tenemos el caso de algunos universitarios. Sí, sí. Pero mayoritariamente estudios primarios. Yo creo que el reto está, como pasa en la escuela, llegar a los padres y a las madres que nunca van ni a la escuela, ni van a la escuela de madre y padres. Las más Yo no sé, y que son las que、sí. realmente tienen hijos e hijas conflictivos.、Mm. Por ello nos ponemos c o n n e c e s i d a d e s que son las que realmente les hace falta. Por... También nos ponemos en contacto por ello, para intentar captarlas con los servicios sociales, con los equipos de familia. Y ellos mismos nos derivan directamente en madres, poder... madres o padres también, para que acudan a. Pero hasta el momento no hemos conseguido. Ellas me han derivado, yo e s t o y e n c o n t a c t o con las madres, las he visto, han venido, pero han venido unas, dos sesiones y han abandonado.、Uh -huh. Así que de momento no hemos tenido éxito en esa l ó n Habrá que intentar enfocarlo de otra manera.、O? A lo mejor las asociaciones vecinales, ¿no? Yo no sé. Es que no sé, es que es difícil. Parece que parece que tiene poco interés por la educación también. No, y, educación, y también que mucha、no、sé. gente tiene otros problemas que para ellos son más prioritarios,、sí. ¿no?、Ese、...es el problema, mayor pro Nosotros en la asociación estamos viendo eso, que priorizas y ves que si tu problema es un plato de comida todos los días, porque se está dando el caso en e s a de e hay gente que、mm. tiene que plantearse buscar un plato de comida. Pues te preocupan menos otras cuestiones como ir una tarde en semana, que son menos, que también hay muchos que no tienen ese problema y no van. Pero también es verdad que ya se está dando el caso que, que hay gente que se tiene que preocupar por tener un plato al día, que es preocupante también. Yo puedo hablar de mi pequeña experiencia en la escuela de padres y de madres en el Blindfant, e fue de las primeras que se hicieron. Que, como tú más bien has dicho, sería el 2000, ¿verdad? Que has dicho que se empieza. Se empezó en el 2000 y anteriormente se hicieron las charlas de, en el ámbito familiar, en prevención de drogas en el ámbito familiar, que también lleva enfoca como e s c u e l a r i d e d Verán,、andre. nosotros trabajamos mucho desde nuestra asociación, de la AMPA, de que se participara, se llegó a un grupo importante y bueno, ahora escuchándote a ti, pues me ha hecho mucha ilusión de que aquello que empezó está ahí en una continuidad que es muy importante. Pues sí, y de momento este año y dos más que se ha firmado, así que de momento habrá que echar este año y dos más y ir mejorando, por supuesto. Que el hecho de que esté firmado no quiere decir que no nos vayamos a estancar, que eso es lo que caemos muchas veces, cuando ya está algo firmado, dices, bueno, ya lo tengo, ya, ¿para qué me voy a esmerar más? n o Pero trabajarlo, hacerlo y trabajarlo además. Bueno, Rosario, pues. Estaríamos aquí hablando un montón de tiempo, porque la verdad que no es un tema que nos interesa mucho, pero no hay tiempo. El programa se nos echa el tiempo encima. Tú como la televisión. Animarte. No, es que es verdad, Toño. Animarte en vuestro trabajo, la verdad que hacéis una, un trabajo muy importante porque la educación de los niños y de las niñas empieza por los padres y las madres. Sí, Y ofrecerte aquí nuestros micrófonos para cuando quieras hablar del tema que tú quieras y sería muy interesante dar charlas por teléfono también, o yo qué sé, lo que se me ocurre. Pues sería otra opción, pues sí, no se me había ocurrido, pero sería, ¿Sería? otra opción. Los ¿Algo? temas más interesantes, quizás, algún tema en concreto.、O? Pues claro, pues aquí tienes, en el 93.4 tienes、si、tu te, casa. O si te quieres traer alguna madre algún padre, ¿eh? También puedes... a mi padre dirás, n o a mi único padre de la escuela de padres.、Pues. b u e n o te puedes quedar、sí. hasta el final del、Un、programa、vale. y a veces la madre la tía, hay que educarla más que los hijos. Sí, sí, hay madres es que hay que educarla s más que los hijos y padres, sí, y padre, padre. porque los niños dicen algo, d i vos qué pasa. Y le dan el gano a los niños, de modo que a los padres y a la madre hay que educarlos más que a los hijos, alguna vez. Pues Hombre, pues la educación depende de la que tú tengas. Si tú tienes educación, la tienen los niños, si no, de m o d o que a los padres y a la madre hay que educarlos más que a los niños. Es cierto, es cierto. Sí, es verdad. Bueno, vamos,、eh, supongo que hablaréis en la escuela de madres y padres de libros también, o no, o de literatura infantil alguna vez. Comentamos,、acá? comentamos algo, sí. Todos e s n los libros, todos e s n los libros. Pues, como el tema de. Estábamos hablando del Día Internacional de las Personas Mayores, que fue el día 2 de octubre. Yo os voy a recomendar, bueno, yo no, una oyente me ha mandado una reseña de un libro que se llama, no sé si alguna lo ha leído, que se llama Diario de una Buena Vecina. Que es de Doris Lessing, sabéis que es una escritora sudafricana que tiene el premio Nobel 2007. Entonces habla de una mujer independiente, trabajadora, con una profesión que conoce a una viejecita, una persona mayor, dependiente, y entonces、eh, hace amistad con ella y a través de esa relación se replantea su vida, ¿no? Y de, Cómo la vida es, maltrata a algunas personas, que no todo el mundo tiene el mismo nivel. Habla, se trata el tema del abandono de las personas mayores, del egoísmo, de la deshumanización que hay. Y de la amistad también. Y el tema de la amistad, muy pues, importante, y, y también、sí. las relaciones intergeneracionales, ¿no? porque、sí. las personas mayores tienen mucho que aportarnos. Y, y son muy sabias porque tienen mucha experiencia. ¿no? La, la edad siempre、sí. es una veteranía, Hombre, de un grado. Sí, a mí me, me fastidia mucho que muchas veces a las personas mayores se las trata como si fueran como si fuera, tontas. Sí, como, si? Si, como si fueran tontas. A tontas, que sí que es verdad, Valle. Tontas, ¿tú ¿Tienes ú t esa sensación?、Tontas. ¿Es tonta de qué? Y una s a b e z ya con los años sabe ya más qué. Está de vuelta. Está de vuelta de todo. Hasta la vuelta de todo. a í n sabe uno. De、que. todo. Además, Aunque se... no haya uno estudiado ni nada, pero.、Yo、Además、no、sé en otros países. Pero en España, como nuestros viejitos han vivido la p o s g e r r a y han vivido muchas calamidades, pues la verdad es que hay grandísimos sabios. Porque、sí. han vivido en la miseria y han tenido que apoyarse las familias pobres unas en otras y. Y la verdad es que se han enriquecido muchísimo.、Mm. Y lo Yo que admiro a muchas personas mayores que no teniendo nada económico, ahora que estamos en un periodo de crisis y que nos quejamos tanto de que ...que si no tenemos, que si no podemos, la verdad es que es admirable c o m o esas personas mayores no perdieron nunca ni la esperanza, ni la alegría, ni la confianza en los seres humanos. Porque se apoyaban、mm. y se valían de, de los vecinos. Cuando había dificultades. Cuando había vecinos y había amistades, porque hoy. Hombre, perdona que yo, aquí estamos todas. Pero hoy las amistades y los vecinos, eso. Cambian de la noche a la e s o está. un día a otro. Sí, que hoy, y que tú tienes necesidades en tu casa y tu digo, vecina, que, está, que está, está en un buen momento, pues no te dice, necesitas algo. No hace falta que te lo dé, solamente con que te、Porque、diga, de, necesitas algo. Eso nomás y a le hace tan grande、sí. como persona. Y muchas personas mayores, ¿verdad?, que te lo dicen. Todavía、sí. sigue existiendo personas así también. Y yo no、sí, digo, sí, sí. digo, ahora hay crisis. Crisis la que hemos pasado antes. Hombre, yo que nací a los siete meses de la guerra. Crisis la que de, que, que habrás, no tenía morir ni. Lo que tú habrás、comer. conocido. Oh,、claro. su.、Sí. ¿Pero verdad Ay, que nunca perdiste la esperanza en las demás personas? Yo no, y, y, y, y tenía amigas y tenía, hombre, aunque había amigas, pero c o m p r e n d e r m e hombre, que yo a ustedes no considero como amigas todas, pero las amigas, esas amigas y esa más confianza que tú tenías con las personas, oí, no hay, la verdad que、hombre. la gente está más estresada,、sí, está horriendo, como también, que... una, una cosa ahí,、mm. pasaba antiguamente, s í que pasábamos más hambre que. Somos un poco más superficiales.、Sí, bueno, ahí dan, no, vamos tan, no vamos a ser no tan. No vamos a ser tan. Hay un grupo、sí. numeroso también、sí. de personas que las tienes a tu lado cuando、sí. te hace falta.、Sí. No, y、sí, v e c i n、no, a sí. que Y vecinos que、sí. están ahí.、Sí. Eh. Lo que pasa que. Pero las personas mayores son muy generosas, s ¿eh? Pues de esas debemos aprender cada día más.、Mm -hmm. Sí, porque es verdad. A lo mejor no es todas esas personas, pero si te hace falta, estoy yo la primera.、Okay. Aquí. Bueno, pues、Pero、de bueno, eso habla este. He hablado una cosa muy larga. No, muy bien, muy has tiempo, hablado. Muy、años. bien, v a l e Pues de eso habla este libro que es el diario de una buena vecina. Y hablando de libros, le han dado un premio a nuestro Eduardo Galeano en el Círculo de Bellas Artes de Madrid、eh, esta semana también. Sabéis que Eduardo Galeano es un gran luchador, y un gran poeta y un gran escritor que yo particularmente admiro. Siempre a favor de los más pobres, siempre a favor de los desposeídos de América Latina. Es, es un escritor que. Yo ¿Cómo、admiro. se llama el libro de los ruidis? c、eh? De Doris Lessing, diario de una buena vecina. ¿Estará en la biblioteca o algo? O? Sí, estará, supongo.、Eh? Sí. Sí. y me la apuntaba p r a tu conchita la... hace mucho que no la nombras sí, sí. yo el otro día le digo dime lo que está leyendo apúntamelo porque ella como está siempre aunque s e a nomita tiene que que leer cuando se a c u e r t o no tiene tiempo pero pues dile que nos recomiende alguno q u ella tiene tú querías decir algo Toñi de no. Bueno. no bueno lo único que lo mismo que tú has dicho que bueno cuando lo, le han dado、eh... Igual que a Eduardo Galeano el año pasado, Humberto Eco, y que defendió la... En, el, en su discurso que dio la derogación de la llamada ley de caducidad, que perdonó a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la última dictadura en su país. Y vamos a recomendar, también recomendamos una película, que esta vez es una película de viudas, hablando de viudas.、Oh. De viudas pero indias, es una película preciosa. Yo la he visto esta semana, se llama Agua.、No、sé, sí, ¿La has visto? La、sí, sí. he visto, sí. ¿Te ha gustado? Sí, me gustó mucho. Es ¿Están echándola? Muy... No, es antigua, es de 2000. Tengo que me creí que la estaban echando. No, ahora no. no. Es, muy es muy bonita. Está muy bien ambientada,、sí. tiene una música preciosa. Sí, la sal... fotografía también es súper bonita. Está muy bien, a mí me í m gustó mucho. O Está sea, muy bien, es un poco triste. Eso es iba a decir, sí, porque yo he leído u no p q u i t o Yo no lo he visto, pero he leído un poquito el argumento y digo, qué lástima. ¿qué?、Oh. Sí, es un poco triste, porque hasta hace poco las viudas, habla del tema de las viudas en la India, que cuando una mujer se quedaba viuda solo tenía tres opciones: o, la, o se moría con el marido, la mataban y la enterraban con el marido. O la llevaban a una especie de casa de acogidas, que es donde se desarrolla esta película, que viven prácticamente de la limosna.、Sí. O si el marido tenía algún hermano, mocito,、sí. pues casaban la casaban. Con con fuerza, con la c a s a b a con los e r hermanos.、Sí. incluso niñas, niñas casaban con. Bueno, en esta película salió una niña de ocho años, ¿no? 12. Sí, m s o menos, ¿no? Sí. Era muy pequeña. Que se casó con un hombre mayor, se murió y. Murió el mismo día que se casaba. Sí. Y la llevaron a una, a una casa de, de estas, de las viudas que estaban allí viviendo, vamos, casi, prácticamente de la caridad. Y es la época también de, de la. De Gandhi, de Gandhi, sí,、pues、de la revolución de Gandhi, de、sí. la revolución de Gandhi, sí, muy bonita.、Ah. Y yo te quiero preguntar, Loli, ¿esas c o s t u m b r e han desaparecido de la India? ¿O la India profunda todavía se, se puede que exista? Porque el vulcán. Busca... No tanto que... como matarlas, no creo. Pero yo creo que estamos afianzados por el sistema de castas que tienen, que、uh -huh. tú ya entras dentro de la casta de las viudas y ya no. Es que no podías salir de ahí. La, la película que se desarrolla en ese. ya eres viuda y no. No puedes ni puedes bajar, pero nunca vas a subir de nivel social. ¿no? Uh -huh. eh. El protagonista lo dice, ¿no? dice, porque en un momento le dicen: ¿Y por qué nos mandan allí? Dice: Pues se ahorran una comida, se ahorran、eh, ropa, se, ahorran, se quedan con, los, con la herencia de ellas. O sea que es también cuestión económica,、sí. no es tanto como ideología, ¿no? p o、bueno, más vaya que vivimos aquí en España. <risa> Hombre, cuando te pasa eso, t e quiere morir, te quiere de todo. Hombre, yo hablo por experiencia. Pero vamos después, la vida, la vida sigue, sigue y, y tiene tus hijos y tienen que vivir de la palate. Pero en ese momento, t e se cierra el mundo. Hombre, a la que le ha ido bien. Contando a la que le ha ido bien. La que le ha ido malamente estará haciendo que el marise. Hombre. <risa> hombre, la de la película La pobre hombre, está casada cosa... por obligación, sí, con la dote, son matrimonios c o n t r a s t a d o s Vaya, no... la que no le va bien no tiene que esperar a que el marido se muera. c l r o claro, h a e c e que hay como operan. Tienes que ver la película que, vimos, que recomendamos la semana pasada: ¿Mm? Las chicas de la lencería. Esta, yo no la había visto y la vi y está、si、fabulosa. Optimista, Me, ¿verdad? Muy, que bien, que muy bien, muy bien, muy bien. Cuando、encantó. te pasa eso, te、Me、se、encantó. cierra el mundo. Bueno, Pero siempre hay, que, siempre hay que buscar caminos. Que se cierra con eso, con tu hijo cuando se muere, hombre, una cabaza por la s d o s c o s a s Pero bueno, después con el t i e n e que seguir. n o、bueno, yo creo que l a vida m e s i g u e la vida tiene que seguir. Hay que buscar eh, otros eh, caminos eh, y ya está, Valle. El、y、camino de, de, de irse a donde sea y, y, y, y, y disfrutar. Y disfrutar lo que las、es、pequeñas, c o s a s Bueno, digo, vamos a poner un poco de música que nos estamos poniendo. b r i s t e s Muy t r a s c e n d e n t e やいやい、どっち Bueno, vamos con nuestra sección de ecologismo y medio ambiente. Y aquí vamos a hablar hoy de una mujer imprescindible, como la llamamos en nuestro blog. Hay que decir que ha aparecido una nueva sección, se, sección en、sí. nuestro blog. Que habla de las imprescindibles y le damos protagonismo a mujeres. Y en este caso vamos a hablar de una mujer que fue precursora del ecologismo, que se llamaba Raquel Luis Carson. Rachel, no sé cómo se dice en inglés. s s a b es inglés? Pues no s é la verdad. Bueno, pues esta mujer.、Eh, Fue bióloga, nació en 1907. Estudió en un colegio de mujeres de Pensilvania, estudió biología y se puso a trabajar en, una, en un servicio que se llamaba de Administración, Pesca y Vida Salvaje. Y empezó a escribir muchos libros, de, sobre todo sobre el mar, porque era muy,、mmm, le gustaba mucho el mar y la vida marina. Y, pero cuando ya fue más conocida fue cuando escribió un libro que se llamaba Primavera Silenciosa, en el que hablaba de los daños causados humanos y al medio ambiente por el uso indiscriminado de los insecticidas. Pesticidas. E、eh, insecticidas. Toñi, lo tengo aquí, no me corrijas. <risa> Consiguió que en el Senado en 1963. Se estableciera una comisión sobre pesticidas también, y para proteger a la gente y al medio ambiente contra los peligros químicos. ¿No? ¿Corrígeme? Bueno,、no, va no. usted bien, va usted bien, bien. bien. Las grandes empresas de la industria química la calificaron de mujer histérica, pero la verdad que ella sentó las bases del. Hoy、ecologismo. también nos siguen llamando mujer histérica. <risa> no hace falta y no da tanto. Falleció a los 56 años, joven, no, en 1964. Pero tiene su importancia por eso. ¿Algo más, Tony? No, nada más. Está muy Esta、bien. sí es que ha tenido una vida muy corta、sí. y encima no la han dejado trabajar mucho ni hacer muchas cosas. Pero muy que... corta, pero muy importante. Hombre, sí, es sí.、Uh -huh. ya. Y además, una mujer invisible porque prácticamente nadie la es que, conoce. Es que aquella, no habíamos oído hablar de ella. En aquella, aquella época, no, ahora ya están viniendo en los libros nuevos, gracias, gracias. Van apareciendo algunos nombres que estaban ocultos de mujeres, ya van apareciendo. Sí, sí. De mujeres matemáticas, científicas y ya por lo menos y a los niños le, que le empiece y las niñas a sonar、modelos? algo.、Mm. Amenábal、bueno. Comentaba hoy eso, que no comprendía cómo no, cómo no se había descubierto antes a Hipatia, que como están haciendo, ha hecho la película esta de á b o r a Pues decía eso, que se perdió muchísimo, pero que existieron muchas mujeres así、claro. también.、Uh -huh. Y no que no se conocen. No ¿eh? interesado, no interesado, porque entonces pierden poder los que los, que los tienen. Claro, cuando se reconoce. La, el trabajo de, las, de ellas de las, o de, nos, de nosotras. Y algunas estaban, trabajaban a la sombra de los maridos y el marido era el que destacaba, otras se tenían que disfrazar de hombre para poder entrar a estudiar, en fin. Bueno, afortunadamente.、Sí. Ya vamos cambiando, no mucho, pero.、Cambiando. bueno...、No、mucho, pero y hablando、bien. de ecologismo, vamos a bajar a, a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, y he tenido una queja. De la gente que me dice que lo diga por la radio, <risa> que en la zona del puente hay un, está una acera toda llena de cagadas de palomas, con perdón. ...está...、Oh. Y es verdad. Y es verdad. Y es verdad que el otro día se iba a caer hasta mi nieto. De lo sucia que está la acera. <risa> sí, sí, sí. ...está Santa Ana, Todo lo que es la fachada de Santa Ana, la desde de la esquina de la calle Puente. Mm. Hasta, hasta la misma puerta de, del templo, es verdad que está horroroso. Aquello、sí. está súper sucio. Allí hay dos o tres contenedores de basura. También, entonces coinciden las dos cosas: n o entre aquello está estrecho con los contenedores y la suciedad de la acera.、Mm. Es que ahí ponían el puerto de fruta. Ahí ponían un puerto de fruta. Sí, todo acá.、Allá. Pues, ¿sabéis que la caca esa produce un parásito llamado micro, microsporidia poridia, y puede provocar diarrea, esenfalitis, sinusitis, diarrea? Todo eso puede provocar, sobre todo en aquellas personas que tienen de mayor riesgo, como son los ancianos y ancianas, los niños y las personas, todas aquellas personas que tienen la defensa baja.、Puede、es que son. Son una plaga, eh... las palomas. En muchas ciudades、sí. toman medidas para ahuyentarlas. Es decir, que ya hay estudios científicos. Que no sí, es que、sí. no lo se a h u e n t a c á hay estudios científicos sobre hay, el parásito este. Hay algunas ciudades que en las plazas ya las están ...vamos que están que cogiéndolas, recogiéndolas、sí. con redes y cosas、sí. y quitándolas porque es verdad que es un peligro sanitario ya.、Sí. Y destruyen los monumentos también. Sí. ¿También? Sí, también. Sí, sí. ¿También? Bueno, pues todavía hay gente que le echa comida. Sí. ¿Eh? Mucha gente. Bueno, r í que l a a c r a e Es que、comida. las palomas le pasa como a la, a la, el milagro de los paris y los p e c e s en los, los parricos. Por eso hay que decirlo. Y... Un amigo mío dice que son ratas con alas. <risa> hay que y hablando decirlo... de ratas,、eh, los vecinos de la Avenida de los Emigrantes me han dicho que todavía están esperando la, la respuesta. Del ayuntamiento, porque protestaron porque en aquel solar había unas ratas muy grandes. Pues el miércoles vi yo una. El miércoles por la noche, que subía para arriba, cruzaba una delante de mi cruzo.、Sí, esa、pues, la... gente le hizo hasta un vídeo, ¿eh? Sí. Le han, hecho, le han hecho un vídeo. Y era grande, e O sea, que、sí. yo vi era grande, ¿verdad? Entonces, eso ya mismo lo vemos, el antera 3 en el, en en el YouTube. En el YouTube. <risa> no, el antera 3 en t e l e c c i n o que ahora se le va a echar lo suele echarlo. Tuve, Jolie, l jardín que hay detrás de、mmm, donde v i v e mi charo, que es en el 13,、mmm, por detrás da las 200、sí. y las 80. Allí hay un jardín, que mi lleno se lo dijo a Yolanda una vez, que lo q u i t a r a porque aquello es un vertedero, no es un jardín. Allí van, la gente echa, en vez de ir al basurero, echan allí y hasta se ven ratas y se ven de todo. Aquello está asqueroso, lo demás está e s t u p e n d o t o d o pero aquel lado, el lado está, pasa como las luces, le pusieron luces, que estaban, mira, al, al presidente lo traía en negro. ¿Dónde está s h a b l a n d o De los pechos amarillos, de los、sí. pechos amarillos. Que si、sí, e s t á m o s o s c u r o que si、sí, e s t á m o s o s c u r o ahora han puesto en la barrera cuatro farolas y no enciende más que una porque a la gente le, le, le estorba. Yo se lo dije adelante al otro día. a y e o mira, allí se han puesto cuatro farolas y cuatro farolas que tienen que estar en c e n d i d a s Que traían, no voy a decir la palabra, machacándole ahí al a presidente porque se hay que ver oscuro, porque se ve oscuro y ahora ponen las luces y las quitan. n es q u e hay Valle, que hacer, ¿Eh? m a n i t a Valle? e q u e hay que h a c e r m a n i t a Que hace manita. Pero no sé qué. Y hoy el que hace manita se tapa. Sí, lo que tienen que estar p u e s t o para o e s que ya no hace manita. Ya e estaba en que no se cocía porque no había luz. Y ahora que hay l u z s e la paran. l o q u e ustedes quieran. ¿Cuáles e s t a que no pueden dormir? Que no pueden dormir. s i m p r e Porque ustedes están antes, que te tiran ahí. Eso otro problema. A mí sí, es,、no、verdad, verdad. es verdad, sí es verdad. Nunca llueve aún s Que gusto se quedó、todo. la barrera preciosa, porque tú sabes los focos que han puesto tan bonitos. Y hija mía. Pero、no、bueno, ya,、si、ya dormimos con las personas. Y los de la de t r a m í l a no se l o、no, dio no, a h o l a n d a Y, la y la le dijo、gente. que sí, que iba a mandar. Y que, pero aquello a q u es l l o que todo. Aquello vamos, es fatal. Nunca llueve aún más. Además,、no, los demás、sí. van a limpiar, porque tú v e s están regando por todos lados. Las cosas no son, pero. Y otra cosa que también me han dicho que está muy feo también, que es que llenan todas las farolas con carteles, le pegan carteles, después quitan los carteles y se queda todo el fiso alrededor. También es verdad que no hay sitio para, sitios adecuados para pegar unos h a b i d a n t e y cosas de、no、esas, esto, porque、sí. sabéis que a veces hemos querido poner algunos carteles y nos vemos negras para ponerlos en los sitios. n o s o t r a s igual. ¿Verdad? Sí. Pero también en ponerlo en las farolas, lo ponen, después lo quitan y se, dejan el fiso allí y vamos, y eso es tropear el mobiliario urbano. En fin, poco a poco, ¿no? Vamos、pero、a ver si. Hombre, nosotros、vuelve. no, nosotros que están te van al barrio y están regando con la manguera, a y q e quedar barrio muy bien, pero vamos. Yo quiero hacer un llamamiento desde aquí y a las personas que tienen perritos. ¿Otro? Que Otro. por favor, que recojan las caras. Que no cuesta ningún trabajo, que es tu perro, porque es tuyo, c o g e la bolsita, coger、sí. la s h e c e s y, y ponerla, depositarla en el contenedor. No cuesta ningún trabajo. Y en cambio, la persona que no tiene perrito, pues se tiene que privar de pasearse, porque es que alguna s calle s es t á n horrible.、Mm -hmm. Si s esquivas una, pisas otra. Por favor. Sí, y los perros a los que tú la acostumbras también, como los o s niños, ¿eh? Los perros a los lo que tú que te la acostumbras, si la acostumbras a un sitio, ese no se c a g a en la acera, se va a donde tiene que ir. Hombre, pues yo tengo、si、que ir. Ya tiene uno y en la acera no, no hace. No tienes que llevar、Porque、a donde sea. En árbol, o s s t a b i é n u n q u e sea en los árbol e o en el centro d e jardín, a donde sea, pero no la acera, si la acera está, que yo qué sé, que da vergüenza. Y e r d í e va a Yo he ido en Córdoba a jardines. Y han llevado sus perros y cada uno ha llevado y se ha cagado en el jardín, pero luego la, la dueña otro, con su ha cogido bolsito、otro. de plástico, h a c o g i d o l a c a c a y la ha tirado. Pero, pero que ve como estabas c i m o debe, debe ser, como debe、Porque、ser. Después pagamos justos por pecadores. Vamos con un poquito de música. 私たちは、私 a ち a ために、私たちのた e に、私た a d ために、私たちのために、私た o のために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私た o のために、私たちのた l に、私たちのため e 私た l のために、私たちのために、私たちのために、私たちのため Y en las multitudes del hombre que yo amo. Bueno, la conocéis, ¿no? Hombre, claro. Mercedes Sosa, que fallecía ayer o antes de ayer. Anoche. Anoche. Anoche. Anoche.、Eh, de una enfermedad hepática con 74 años. La negra Sosa, como la llamaban, que es, un, es una figura importantísima de Argentina. Estuvo exiliada muchos años y, y reconocida en todo el mundo, ¿no? Y por eso hemos puesto esta música. Y esa es la, la mala noticia: que falleció esta mujer. Pero bueno, siempre nos quedan. Su s música, su música. i z o más de 50 discos. aquí muy Y ahora el último estaban anunciándolo no hace mucho por los medios de comunicación con en colaboración con varios artistas.、Mm -hmm. Tiene una voz preciosa. Sí, y tenemos más noticias por ahí, Toñi. Pues sí, que tenemos algunas. Tenemos otras que las asociaciones de mujeres acusan al Ministerio del Interior de utilizar a las maltratadas. Esto es, es que quieren que colaboren las mujeres maltratadas, colaboren en una terapia de, de los maltratadores. Es decir, aquellos que no van a prisión, que colaboren. Dice que no se le s va a ver la cara a las maltratadoras, pero ellas alegan también que las que mueren. Por terrorismo no van luego a ayudar a, ayudar a, la, a, los, a los asesinos. Los Efectivamente. O sea que ella está en contra de llevar a cabo ese proyecto. Y otra noticia también importante que además ha ocurrido aquí al lado en Córdoba y es que a una madre le han retirado la custodia de su hijo por quedarse en el paro. Ya que dice la Junta de Andalucía asegura que la madre no puede mantenerlo. Tiene el mayor 11 años y otra que ha tenido otro, que ha tenido hace poco recientemente y que antes de darle el alta del hospital, asuntos sociales se lo retiró. Porque resulta que además es una mujer maltratada que él, su pareja o su compañero nos dice que no la abandonó、labora. a los 5 meses、uh -huh. de estar embarazada, que además la maltrataba y le quitaba todo. Entonces, cuando se enteró de que estaba embarazada, se fue y la dejó tirar. Así que y le han quitado al hijo menor. A esa mujer. Y dice que le pida un trabajo, que le dé un trabajo el, el ayuntamiento, quien sea, o la junta, que le dé. Le a debe quitarle los, los, hijas, los, los hijos. hijos quitarle puede los que tenga autoestima tan baja con esa historia que estás contando, que ahora mismo pues no pueda llevar a sus hijos hacia adelante. Pero porque los hijos también tienen derecho a tener una vida digna. Pero esa mujer sí que necesita ayuda. ¿eh? p r i e r o a l mayor solo puede verlo una hora a la semana.、Oh. Ayuda personal y económica. Personal primero para bancarla. Bueno, como siempre, se nos echa el tiempo encima. Teníamos más noticias. Teníamos un informe también triste sobre, sobre el hambre en el mundo de s h a v e the Children. Pero lo vamos a dejar para la semana que viene y vamos a poner un poquito más de música y vamos a hablar de las convocatorias ya para esta semana. Vamos a ver, Loli, que nos plantea para el fin de semana. ¿Qué actividades tenemos que hacer? que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo.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 9 de octubre a las 9 de la noche, p、pues、u en s e el teatro podremos asistir a un concierto de Camerata de Osuna, con música que recrea, recreada r r e e c a de la corte madrileña de finales del siglo XVIII, con compositores como b o q u e r i n i Canales, Herrando y m i s s o n Convivían directamente con la producción. Total, que al teatro el viernes a las 9 de la noche. También hay que anunciar que en nuestro blog y también en YouTube está el anuncio de la séptima velada t a n a t Tan, u s que es un spot muy gracioso que han hecho esta asociación audiovisual, que va a ser el día 17 de octubre.、Eh, anunciar que en el próximo programa vendrán representantes de t a n a t o s a hablarnos de, de esta velada. ¿Qué más? El día 10 de este mes se celebra el Día Internacional de la Salud Mental, que lleva el lema de Salud Mental en Atención Primaria, mejorando los tratamientos y promoviendo la salud mental, que es importante también que se prevea. Recordar otra vez que el décimo feminario de Córdoba. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Se celebrará los días 13 y 14 de noviembre. ...que Si alguien quiere ir, pues que se ponga en contacto con la Asociación Hierbabuena en la calle Azofaifo número 10. Y María Luisa quería decir algo. Sí, yo quería comunicar que la Asociación de Mujeres, nuestra Asociación Hierbabuena, que empezamos, ya tenemos el t a l l e r de Literatura y que empezamos. Los miércoles estamos allí, de 7 o 7 y media, y que tenemos el taller, el taller de literatura que lo va a conducir también este año el, el Andrés. mismo monitor. Rafael, Rafa Andrés. Rafael Andrés y Rafa Andrés, es que a le gusta la idea, venga, Rafa. Y que os espero allí a muchas personas, que, que aquello pues, lo pasamos muy bien, leemos un libro, luego lo comentamos y, y está muy animado. No s uses t a la gente como un libro <risa> entero, un texto corto. Sí, pues es muy ameno, la verdad. Que,、sí. que vayáis, o animo que vayáis muchas personas, que lo pasamos muy bien. Y ya nos vamos a despedir, o tenéis algo más. Este, este, la próxima semana hablaremos también del Consejo Municipal de la Mujer, que e s se va a reunir este miércoles. A mí me gustaría decir una cita, vamos a decirla. No gastes tu precioso tiempo en chismes, cosas del pasado, pensamientos negativos o cosas fuera de control. Mejor invierte tu energía en lo positivo del presente. Muy bien. Muy bien, Loli.、Ah, tengo que decirte que lo que comentaste la semana pasada de hacer reír a las personas, que yo lo estoy consiguiendo. ¿eh? Muy bien. Así que yo animo a muchas personas a que hagáis lo mismo. Pues ya nos vamos a ir despidiendo. No sin decir que este programa se puede escuchar en el 93.4 de la FM y también a través de internet en fm-radioecija.blogspot.com o también en nuestro blog que se llama lasomos todas.blogspot.com que está renovado. Hay una sección de colaboraciones y hay una sección de las imprescindibles, como dije antes. Están nuestras fotos y, y ya nos vemos a la semana que viene. v a l l n o No, no fallarás. La, la semana que viene e l día la v i e n t del Pilar.、Eh, pero pero vamos, nosotras trabajamos. Estamos... nosotras、ah, nos explota. Se, ah, se ah, trabaja ah, el lunes también. Quiere t a r pensada y se trabaja el lunes. A las 8, la ¿no? Como siempre. Ah, sí. Ah,、eh, ah, María Luisa, hasta sí, el lunes que viene. Te esperamos. Hasta la próxima semana, Loli.、Eh, Toñi. Vale, bueno, no te irás de juerga por ahí. No lo sé, ya veremos, depende de mi agenda, como la tenga de ocupada.、Eh, Sema, hasta el lunes. Loli y Cecilia, hasta la próxima. Y Rosario, ya sabes dónde nos tienes, cuando、pues、quieras.、Sí. Encantada de haber venido, Dani.、Te、echamos aquí un rato bueno. <risa> Divertido. Nos ha gustado mucho escucharte. Gracias. Que esté con nosotros. Y para las personas que nos escuchan, les esperamos también la próxima semana en nuestro programa. ¡Las somos todas! De mayor quiero ser mujer florero. ただいまよって、ペローラスたパティラスで cuadros preparadas、todo limpio y muy bien hecha la cama、 m e r c u イ o y la e、sí. s t a f の t a entre d i e t の s p a r つ o 一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの l つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの Sus décimas, su pañuelo, su quinchamal y su llanto. Viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto. Sí. Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía. c o n t a m i n a la decencia. Secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí. Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz. チキンのファンはあなたのファンはあなたンはたのファンはあ r a のファンはあなたのファンはあなたのファンはあなたのファンはあなたのファンはあなたの a ァンはあなたのファンはあなたのファンはあなたのファンはあなたのファンはあのファンはンはあな Cobraban las serenatas, sí. Más sola que una maleta, h u m i d a d a en la gran vía. Desde que se fue Violeta, enlutando la poesía, se ensañan con los poetas las faltas de ortografía. はい <Sí. S 2> No、somos ricos y e い cobre es más que Libertà、シェラエルピコ、デステケアイトケデケ toque de queda p r e g ú n t a La a los milicos q u リ hicieron moneda, sí.